amables oyentes estamos dedicando unos programas a leer algunos pasajes del corán para ilustración del público en general y para comentar semejanzas y diferencias con la sagrada escritura judeo-cristiana el antiguo y el nuevo testamento que conocemos con el nombre de la Biblia. queremos señalar que hay cosas muy interesantes en el Corán que nos ayudan a comprender al mundo del islam y y ofrecerles una mano para buscar coincidencias que nos lleven a descubrir el sentido de la obra de Jesucristo y de la misión que él vino a cumplir en relación con toda la humanidad. En la sura número 4 del Corán se nos habla de la continuidad de la revelación y allí leemos por ejemplo estas cosas. Te hemos hecho una revelación, como hicimos una revelación a Noé y a los profetas que le siguieron. Hicimos una revelación a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, las tribus, Jesús, Job, Jonás, Aarón y Salomón. Y dimos a David salmos. Te hemos contado previamente de algunos enviados, de otros no. Con Moisés Dios habló de hecho. Estos enviados portadores de buenas nuevas y que advertían para que los hombres no pudieran alegar ningún pretexto ante Dios después de la venida de los enviados. Dios es poderoso es sabio pero Dios es testigo de lo que Él te ha revelado lo ha revelado con su ciencia los ángeles también son testigos aunque basta Dios como testigo seguimos leyendo el Corán los que no creen y desvían a otros del camino de Dios están profundamente extraviados a los que no crean y obren impíamente y Dios nunca les perdonará ni les dirigirá por otro camino que el camino de la jehena en la que estarán eternamente para siempre. Es decir, no irán a otro camino que no sea el de la perdición eterna. Esto es cosa fácil para Dios. Hombres, ha venido a vosotros el enviado con la verdad que viene de vuestro Señor. Creed pues será mejor para vosotros. Si no creéis, de Dios es lo que está en los cielos y en la tierra. Dios es omnisciente, sabio. Pero luego hay expresiones que se refieren a los cristianos o a la perspectiva que en la época en que se compuso el Corán, el Islam tenía acerca de los cristianos.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 Y en sus enviados, no digáis tres, basta ya, será mejor para vosotros. Dios es solo un Dios, uno. Gloria a él. Tener un hijo suyo es lo que está en los cielos y la tierra. Dios basta como protector. ¿A qué se debía esta expresión? No era exactamente una agresión a la iglesia cristiana, a la iglesia cristiana ortodoxa en cuanto a la enseñanza de la Trinidad, tres personas en un solo Dios, sino contra un triteísmo que era herético, pagano. Cuando decían tres se referían a Dios, María y Jesús y no al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esa secta cristiana fue la que dio origen a esta expresión tan importante del Corán, censurando esa definición arbitraria de Dios, llamándole Dios trino, formado por tres personas que eran al mismo tiempo considerados como dioses. Es decir, repetimos, Dios, María y Jesús. Se ve que en los albores de la historia del cristianismo y de la historia del Islán ya se habían planteado estos problemas teológicos que en cierto modo todavía subsisten cuando en ciertas ramas del cristianismo tradicional como ocurre en la iglesia católica romana se la llama a María, madre de Dios. Pero en aquellas épocas el concepto ético había creado tan grandes errores y había formado una imagen tan deteriorada dentro del Islam acerca de los cristianos que podemos comprender el hecho de esta declaración en el Corán. Se supone que había una secta llamada la secta de los colividianos que tenían este tipo de doctrina por eso cuando algunos dicen que el corán ataca a los cristianos debemos aclarar que podría ser que señale diferencias doctrinales pero la agresión en este caso y en otros casos también es contra las sectas pseudo falsas de la época porque hay una relación más profunda de lo que uno se imagina. Y tal vez de parte de ambos sectores, de parte del pueblo del Islam y de parte del pueblo cristiano, no hay suficiente comprensión de las características que tiene cada uno de sus respectivas convicciones doctrinales. No hay un adecuado conocimiento. Por eso se plantean Conflictos muy serios que a veces expresan violentamente y que no tienen razón de ser. Es preferible sentarse, dialogar, conversar, estudiar lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia y de allí sacar las convicciones o las respuestas para este tipo de inquietudes. Desde luego, los cristianos pensamos lo que dijo Jesús cuando él afirmó, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie crea viene al Padre, sino por mí. Continuaremos otro día, porque hoy terminó mi tiempo.